Scene. Upon the fractured screen, the trickle bones crawled upon on the trumpet page. <laughs> There's a policeman with an honest soldier seen whose head is on the pole. He grints as he fills his bride while we're feeling all the He briskly freeze the Tom remains, dropping the print on a prince and stage The 1998 show There's The situation so tragedy Grand Altma's with soap Cliffhangers with no hope The water gallery no! The flooded no! gallery There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors turn a if the show is through Simon looks and with the cubes of the pools and lushes smells in NASA's 1998 show The top song no one ever sings The cup you a life, the comedy divine The bulging eyes of puppets Thank you. puta madre el el cd el cd no suena vale vamos está la cosa bien porque entonces eh, a ver si el cd no suena pues no hay no hay música de fondo tampoco no eh, el cd no suena el audacity va raro eh, vaya noche más más cojonuda Bueno, vamos a, a ver, ¿hay otra oportunidad al CD? ¿Igual va por CD2? ¿Será por CD2? A ver... ¡Ah, coño! Mira, qué curioso, que ya era el CD1, ¿eh? De toda la vida, ahora llega ahora el, el CD2. Bueno, a ver, no pasa nada, una mala, está sonando, ¿viste? Bueno, pues eh, en este entamo con pifi, es que no hay cosa rara en este programa, pues nada, eh, eh, ya he una información muy importante, eh, que llegue lo que estáis sintiendo, y Anedonia? Anedonia, este programa que se fa iba a decir eso, de todos los jueves de noche, pero cada día está más cerca la profecía esa que... ¿Eh? Esa profecía que dice que un día el anedónico miserable entrará en el estudio de la cuca a, a, ple, a plena luz del, del sol, <ríe> que, que entrará siendo de día, o sea, que ya no va a poder decir eso de que bienvenidos al programa nocturno de los jueves en Radio Cuca cuando entamos la noche en Tama Anedonia. Radio Cuca, eso sí, eso sí voy a poder decirlo siempre. Sí voy a poder decirose siempre, joder, que está muy feo hablar de mí mismo en tercera persona, nun vos paez. Sí, siempre siempre voy a siempre voy a estar aquí, siempre voy a poder decir eso de que estáis entiendo Radio Cuca, la radio libre do viu. En el 107.3 de la frecuencia modulada, siempre que teas en un de algunas partes de necesitas si estás en la ciudad de Naranjo, casi seguro que puedas enterrar de Cuca perfectamente. En el 107.3 de la frecuencia modulada. En otras partes de bueno, pues, mejor, peor, en algunas sí, en otros no. En otras partes de Asturias, en pocas. en muy pocos eso sí como tengas eh, algún dispositivo de estos con posibilidad de conectarte a través de ello al a internet y en el sitio en el que teas haya cobertura de internet, claro, porque eso también supongo que no está en tus partes, entonces pues conectate a través de la nuestra página web del www.radiokuka.org y si y si entras a través de la radio cuca de la nuestra página en, en internet entonces lo que puedes hacer y lo que yo recomiendo eh, lo que yo recomiendo y con mucha gana que faigas y eh, metete al chat de radio cuca el chat de neudonia vamos a ver vamos a ver eh, yo pienso eh, eh, que ahora que está de moda eso de decir de de vamos a mejorar la experiencia de los visitantes al museo, vamos a, a mejorar la experiencia de los usuarios de la nuestra web, vamos a... Bueno, pues en ese mismo contexto, yo quiero mejorar la experiencia de la gente que te sintiendo y de los sintientes en general de Anedonia. Entonces, para mejorar la experiencia, ¿qué mejor hay? ¿Mm? ¿Qué mejor puede haber que, que metes en el, en el chat, joder? ¿eh? Y así nada, faláis, eh, ponéis cosas, a mí si me pareceoles, si y no, si no me parece no les llevo. Hombre, la mayor parte de las cosas que, que ponen, ¿eh? que se ponen, eh, les porque joder, préstame la de Dios. Y eh, nunca no mal, no está mal que me preste, ¿no? que me preste venir aquí. Porque, bueno, ya sabéis que la anedonia y esa imposibilidad de sentir el placer, en la anedónica un miserable que soy yo, pues aparte de ser un miserable y que, que cuesta trabajo sentir el, el placer. Esta semana, eh, bueno, pues supongo como la semana pasada hay de algunas cosas que me terrible terriblemente, ¿vale?, Eh, voy a voy a inaugurar una, una sección una subsección en, en este programa te farto de inaugurar secciones que después mueren mueren duran dos tres semanas y después ya mueren ¿eh? creo que la, la última que arranqué fue aquella de la incoherencia de la semana, incoherencias hay muchas aunque, aunque no les mencione, Eh, pero lo que lo que voy de lo que voy a hablar esta noche eh, por lo que falle que ya empieza a ser una sección ficha, una sección ficha que nada más tienen con este y un par de ellos bueno tuvo muchos muchos muchos otros programas muchas veces pero bueno eh, el fecho de entamar por el cabreo de la semana La indignación de la Selmana. ¿Eh? Cabreo, cabreo mucho, cabreo mucho estas cosas. Eh, no sé, la semana pasada decía eso de que el autodenominado reino de España lleva ¿eh? con paso firme contra 1984. ¿eh? Eso, contra la distopía, ¿eh? contra que se llamamos todos, todos siervos y esclavos sin un, un y que somos ya. Eh, esta semana, bueno, pues, cáusame... causarme bastante bastante cabreo y bastante indignación el fecho de la de la de la política esta eh, la presidenta de, de la denominada comunidad autónoma de Madrid ¿eh? Que, te, que lleve bueno, pues eh, una de las 17 comunidades autónomas que forman el autodenominado ¿no? reino de España. Eh, pues esa, esa elementa, bueno, pues unos periodistas que no tenían otra cosa que hacer, debe ser eso, que no tenían otra cosa que hacer, pues al contrario, no, bueno, pues una serie de, de datos, de, de pruebes ¿eh? que, bueno, pues que parecían amosar que la mujer está que, bueno, pues... que decía en el currículum tener un máster un un máster un posgrado pues que era mentira que era mentira que la la universidad en la que en la que lo la que lo sacara supuestamente bueno pues era ya era partícipe en una una trufulia una tapallada Pues, ¿qué queréis que os diga, mira, eso cabréeme por, por dos cosas. Por supuesto, cabréme por una parte por el hecho de que, bueno, pues que esta gente, ¿eh? esta gente que, que piensa en que tienen la capacidad, ¿eh? una capacidad que no tenemos nosotros, ellos creen que tienen la capacidad para... Eh, para pa, pa gobernar las voluntades de los demás ¿eh? para decir, no, bueno a la tu voluntad diste que tienes que actuar así pero eh, no hay así porque eh, yo pienso ¿eh? y yo, yo estoy convencida De que, de que soy yo la que la que la que tiene poder la que tiene capacidad ¿eh? la que tiene la capacidad de poder de poder manejar la to, la to voluntad de decir las cosas que es la to voluntad pues ejercitar y las que no ¿eh? eso cabréme cabréme mucho cabréame, eh, es cabréme especialmente el hecho de de que bueno pues uno que, que nos tomen por por bobos ¿eh? que nos tomen por bobos aunque bueno supongo que en, en buena medida somos somos bobos Podría decir eso, en de buena medida la mayoría de la gente llevaba. No, no, oye, no, yo también me incluyo, también me incluyo porque también estoy aguantando esto, también estoy soportando esto. Supongo que, bueno, pues una persona normal y coherente, a la mayor medida, puedo meter esto en la incoherencia de la semana, una persona normal y coherente, pues, faría más cosas, ¿Eh? <risa> más cosas para pa oponerse al, al reinado, al imperio de, de estos mentirosos chupasangres. Supongo que faigo, podéis decir vosotros eh, anedónico. Tú ya faes de algunos, por lo menos de tú, ¿eh? De, de la torradio, Radio, Tommy tormicro, pues pues ya, eh, ya por lo menos de nudies, eh, si, si valiera para algo, ¿viste? Y si valiera para algo, bueno, a lo mejor para algo vale, eh, a lo mejor para algo vale. Pero seguro que podía hacer muchas más, muchas más cosas, ¿eh? Y no les, y no les faigo. Eh, no les juego yo, no les juego nadie no hay consecuencia para los actos mezquinos. Y entonces, bueno, pues estoy, estoy observando ya de un tiempo a, a esta parte. Que ya, no, que ya no tiene vergüenza ninguna. Eh, si antes tenían poca, ahora ya no tienen ninguna. eran antes hacían las cosas eh, a escondíes. Y era igual que ahora, eh, robaban, mataban, exactamente igual, lo que pasa que es que no escondíes, que no se viera. Ahora digamos que también, eh, también lo hacen eh, bastante a escondíes, pero tampoco tienen ningún problema en el momento que, que los pillen, ¿eh? no llegue no como a nosotros, que hay que decir eso, de que no te pille ¿eh? que no nos pillen a ningún, como digo yo a todos los a ellos da ellos igual, ¿eh? a ellos igual que los pillen. ¿Está pillaronla. ¿Y qué? Pues eh, antes, yo qué sé, hay unos años, unas décadas, supongo que si, si pillaban alguno, bueno, sigue pasando hoy en día en, en, otros, en otros estados, si pillaban a alguno, pues bueno, había de algún tipo de consecuencia, En ...consecuencias nunca graves, oíste... ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? dimitir... ...bueno, anda, pues dimito... ¿eh? ...ya robaré de otra manera... Un, un, un, robo, ...un robo de la que robaba hasta ahora... Pero, ...pero bueno, seguro que hay más maneras de robar... ...o llevaba en una bronca... ...o bueno, incluso... ...vaya la hostia, tenía... ...consecuencias... Eh, ...legales, y bueno, pues ello... ...habrá de ido de alguno de alguna vez... ...a, a, a prisión... ¿eh? de alguna de alguna cosa de estas, no sé, eh, no sé, yo tengo tengo muestro mi escepticismo, eh, Escepticismo acerca de ello. Pero bueno, de todas maneras, ahora como ya ven que que todas esas consecuencias que, que no les hay, bueno, pues yo pienso que ya tan bueno, tan tranquilos y dirán, joder, pues ni si, para qué voy ni siquiera negarlo? A ah, ver, bueno, en el caso de la de la esta, niégalo, eh, dice que yo tu mentira. Hay pruebas a bondes eh, que pase entender razonablemente hacia eh, a decir que que es verdad en eh, que es verdad para pues es verdad pero bueno pues esas es, es pruebas pues como que eh, pasadeis, pasa de ellos es pasa pasarles por alto eh. y ella dice que no no que yo mentira. ¿eh? No, no hay, prue hay pruebas, de lo contrario, no me digo mentira, digo yo, ¿eh? y, y, y presenta acusaciones eh, ¿eh? en lo en lo que ellos llaman justicia, que no deja de ser más que el su sistema legal. presenta acusaciones contra estos periodistas que mmm, destaparon el, el asunto. Supongo que les presenta porque, bueno, pues, porque no puedo presentarles? <ríe> Yo les presento, ¿viste? ¿Eh? ¿Qué más da? ¿Qué más da todo? ¿Eh? No tengo más que negarlo, no tengo más que acusarlos a ellos. ¿eh? Ellos tienen pruebas, ¿y qué? ¿Eh? Seguramente, ¿qué pasa que tenga pruebas? Igual, supongo que si los denuncia por... Por, por, yo qué sé, por algún atentado a, a la dignidad personal o injurias o lo de mi madre, bueno, pues igual hasta dice el suez, depende del palo, porque, oye, pues, <ríe> si el suez quitó que lleve el palo de ella, ¿m? a lo mejor dice, sí, sí, bueno, igual y todo verdad, pero da igual, no se puede andar contándoles verdades así como así. ¿Eh? Ay, este concepto, tan guapo, tan guapo digo, porque, porque, porque... Y la realidad, eso de la posverdad, la posverdad no llega más que la mentira. ¿eh? ¿Qué otra manera de, de llamar a la mentira? Una manera más políticamente adecuada, ¿verdad? Sí, porque, oye, ¿m? en fin, vamos a decir esto y, y vamos a decir lo otro no pasa nada. Y, y en la posverdad, esa relatividad de tú tienes la verdad y yo la mía, pero la mía tiene, tiene detrás el poder de... les armes, el poder de la fuerza bruta, eh, bueno pues pues un montón de ¿m? un montón de, de cosas que, que nosotros no tenemos que les tienen ellos y como les, les tienen ellos pues entonces es, pueden tirar de ellas tranquilamente, tranquilamente sin cortarse un pelo ¿eh? a ver yo pues mira cabréame, cabréame lo que pasa que Bueno, pues no sé hasta qué punto el micabreo tiene algún sentido. Por lo menos tengo el sitio este para venir a desporticar. ¿Mm? Tengo la Radio cúcara la Radio Cucaracha, y puedo venir aquí a, a soltarla, a denunciar estos mentires. A denunciar estos mentires hasta que me denuncien a mí. Ya sabéis que, bueno, pues que le llamamos con va paso firme contra 1984. ...sin empresa pero sin pausa... ...contra la distopía... ...cada vez hay más cosas que son delito... ...cada vez hay más cosas que son... ...un crimen... ...entonces esas cosas que ellos molesten... ...quieren tener el control absoluto de nosotros... ...para conseguir más... ...beneficio... ...y bueno pues... ...están consiguiéndolo... ...están consiguiéndolo porque estamos... ...deixándolos... Eh, súmome, ...soy el primero que está dejándolos ...seguramente podría hacer más cosas... ...de las que faigo. les esfuego a lo mejor, pues por mí o a lo mejor por qué sé yo, eh? no sé, no sé el motivo por el que, por el que permito ¿eh? que fagan estas cosas. No es sé el motivo por el que lo permitimos la gran mayoría de nosotros, pero ¿eh? eso no tiene que hacernos esquecer que todo lo que nos cuenten ¿eh? son mentiras. <tose> la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad, mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda, mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, Verdad seguimos continuamos eh, esta noche en anedonia en radio Cucarecha, la radio libre du esta noche que llegue a menos que, que llueve santo llueve santo llevo 10 años haciendo haciendo programa en llueve santo mentira que no lo sé, a lo mejor hace algún año no lo hice, ¿eh? Que soy yo el año aquel que estuve viviendo pa Cangue, no, Marcel, Pangacas en mayo, o sea, aquel mayor, ¿eh? A lo mejor sí que sí que sí que hice programas y Cuba anedonia en jueves santo. Mira y está precisamente de la que de la que venía para la pa la emisora de la que subía a que leyendo pero Viejo para la, pa la emisora cometí el error si hubiera pensado un poquillo no venía no venía por centro venía bueno venía por la vera dando rodeo eh, por los los barrios más más externos más exteriores de la de la capital del autodenominado, Principal de Asturias, ¿eh? Subía, subió, hubiera subido, hubiera sido mucho mayor que se que hubiera que subiera de esa manera. Porque bueno, pues eh, fui un tanto insensato ¿eh? y vine, vine atravesando la ciudad y con lo que bueno pues atravesé también el centro. Nunca ayer hay una cuenta de que precisamente hoy, llueve santo, salen los del Cucus ya lo sé yo no falta respeto tenía que de otra manera lo siento yo veo los y lo que veo ye y al cucus clan dame muy mal rollo dame moi mal rollo por eso tenía que haberlo que evitado porque veo eso esa vi poco eh vi nada más eso de algunos de algunos capirotes de de John non... no no vi más historias, no vi a las viudas esas que dan tan mal rollo, no vi legionarios que dan más mal rollo todavía, no sé. A mí me muy mal, muy mal rollo toda to esta historia. Eh como si estos días, este día en concreto, esta noche, bueno pues conmemorase la, la tortuga y muerte de la tortura y muerte de del personaje fundamental de, de esa religión, de la figura fundamental de, del Jesucristo. ¿eh? Y una religión muy curiosa. Y una religión muy curiosa porque supuestamente, ¿eh? según dicen ellos mismos o, bueno, pues, dicen muchos representantes de ella, y hay una religión que, que pondera, ¿eh? que, que básicamente se basa en el amor, el amor al próximo, en el Amor a, a, a dioses y que ellos adoren. Eh, y curioso, porque dicen que ya la religión del amor, pero después, aparte de, bueno, pues por supuesto, todas las barbaridades históricas que tienen fecho la, el estamento, el estamento los poderes supuestamente católicos, ya eh, sé, pues. pues pues, les quemes de bruxes, de desmatances de, de herejes, eh, bueno, pues, la colaboración en algún que otro genocidio, bueno, pues, oye, una serie de barbaridades, pero que, bueno, que siempre pueden decir eso de, oye, pero, puede decir algún fiel, me refiero, pueden decir eso de, oye, pero, las barbaridades que cometan ¿eh? los de arriba eh, son totalmente contrarias al espíritu de esta religión. No lo tengo tan claro cuando... llegan estas fechas pues llega una cosa que a lo mejor yo que sé en la Navidad cuando celebren el, el nacimiento de la soledad ¿eh? pues llega pues una cosa hay una cosa guapa hombre además coincide esa esa celebración coincide con con otras celebraciones paganes, seguramente, bueno, seguramente, no seguro, mucho más antiguos que ellos, y que, bueno, pues, que también celebraban el nacimiento de la luz, del año, de estas cosas, ellos en la forma del, del nacimiento, de la encarnación, de la soledad Lo que pasa es que cuando llega, ¿eh? cuando llega esta, esta época, eh, sale sal a la luz lo peor, de, lo peor de esa religión. Ya vamos a partir de un fecho que... que esa religión, el catolicismo el cristianismo en general eh, pero bueno, pues yo creo que ya es más brutal en este sentido todo el catolicismo tiene como, tiene como emblema eso no podemos esquecerlo tiene como emblema un instrumento de, de tortura y ejecución ¿eh? sí la cruz y, y eso, la cruz se, tiene, mucho más, tiene mucho más significados, seguramente la, la gran mayoría precristianos -cristi, pre seguramente por cristianos pero bueno ellos de la manera que que la que la utilicen y que la reivindiquen como el como el instrumento de tortura y ejecución donde fue torturado y ejecutado la su figura fundamental la so deidad bueno pues qué curioso como una una religión que supuestamente tiene el amor por por por ese principal, según un dicen, tenga tenga el emblema, ¿no? Tenga el, el, el emblema de, de un instrumento de tortura, ¿eh? Y ejecución. Vamos a suponer una religión que tuviera por que tuviera por por emblema un, un cadalso, por ejemplo. Sí, un cadalso, el el el sitio onde aforcaven a la gente y onde siga porque te veis sitios onde aforquen a la a la gente, vamos a suponer que tuviera por emblema un cadalso. Eh, nun llamaré a la atención, si agora mesmo todos yo que sé, pues imaginae que que esta religión mía que no sé si sigue de alguien más que yo, espero, espero que sí, que tenga algún otro adepto la religión de los de los multiversos, esta de la que soy el, el sumo sacerdote, vamos a suponer que adoptáramos, no tendría sentido ningún, pero vamos a suponer que adoptáramos por emblema un, un cadalso. ¿eh? Eh, yo creo que, bueno, no sé, damos la sensación de que si yo voy al registro de, no sé cómo se llama exactamente, pero hay un, un registro de credos y religiones que, que tienen que probarte la religión para que, pa que te hacen ese registro. Y luego, así nada, ¿m? supongo que podrás presentar denuncias de, de, de, de ofensas a los sentimientos religiosos. yo no sé exactamente cómo se podría ofender a la religión de los de los multiversos pero seguro que hay que hay de alguna manera Ya se me ocurriría bueno da igual porque no estamos registrados pero bueno y, suponiendo que fuera el registro este y bueno pues cuál es el emblema de la religión de los multiversos pues esta y un cadáver su allí seguro que me miraban raro eh y no se pescanciaban o no se pescanciarían de que resulta que que la religión mayoritaria de este país, por lo menos, bueno, pues de parte de buena parte del mundo, pues resulta que tiene como como emblema eso, un instrumento de tortura y ejecución. Home, el cadalso dentro de lo que cabe y un instrumento nada más de ejecución, pero no se utilizaba para para torturar a nadie, ¿no? Y, y, y vamos a ir, vamos a ir un poquillín un poqueñín más allá bueno que puede haber alguno que me diga sí la tortura de la ¿eh? la muerte por ¿eh? la muerte por asfixia por aforcamiento no deja de ser también una ¿eh? una tortura bueno sí es una tortura muy muy pequeñina eh, pequeñina en el tiempo quiero decir que dura dura poco la la muerte en la cruz duraba duraba más Además, más bueno pues eh, a los cristianos guste ellos enseñasen en el en el, en el tema este porque bueno pues no está muy claro eh, si unos clavos pueden pueden sujetar una una persona eh, en una no un instrumento de estos, una cruz, sino hay también unos amarres y unos cuerdas y demás, porque cuenten que si te clavaren, o si nos clavaren a cualquiera de nosotros o cualquier persona les, les manos en un madero, bueno, pues eh, por la fuerza, la gravedad del, del cuerpo cayendo, pues seguramente se seguramente se, se rompería la, la carne, ¿eh? y, y no, sería, no sería posible, no sería un un método de ejecución bueno pues pues ha fallado suastivo que curioso pero bueno ellos gustan ellos gustan ellos bueno pues explicar que que esa deidad encarnada que fue torturada y executado en ese en ese instrumento en la en la cruz y además no se describen la tortura con una con una finura, ¿eh? Eh, verdaderamente atroz, describen los detalles de la, de la tortura, esos clavos eh, en los pies y, y en esmanes, ¿eh? esa, esa corona de espines, ¿eh? Eh, si de alguno tuviste, yo qué sé, pues de alguna vez tocó hospodar un espinero o... O un rosal y, joder, pues, oye, es esas espinas que, que cuando se te claven, duelen que te cajes <ríe> Las del rosal, menos, pero las del espinero, me cago en la puta que les parió. Bueno, pues, eh, cuando cuando por lo menos hay representaciones icónicas de, de esa corona de espines, eh, más más esas espines parecen de espinero que... que de rosar, sella como ella, pues seguramente tal juego extremadamente doloroso y guste yo recalcarlo, guste yo recalcarlo por camino, bueno, por camino supuestamente de eh, lo que celebran esta esta noche del Chueves Santo, el, el, la vía dolorosa esa, el camino eh, que tuvo que hacer el, el individuo este eh, cargando con su instrumento de de tortura en el que en que iba ser ejecutado bueno pues llevando la la corona esa recibiendo latigazos y esto historias por un ensañamiento, por un ensañamiento. yo mira no vi la película esta bueno más que algún trocito la película esta que que relata todo ese proceso supuestamente histórico la pasión de Cristo de de Mel Gibson vi de algún pedacín ¿eh? no lo evitó no lo eh, y los pedacinos que vi y eran extremadamente gores ¿eh? Eh, eso es un, un, un como no sé parecía que se regodeaban a la tortura y na, en el dolor de esta de esta persona un, una cosa extremadamente gore podía yo no sé pues podía esa peli lo mejor eh, ponerse si siguiera viendo videoclubes no sé si queda de alguno eh, de alguno lo mejor quedará todavía eh, pues podían tener tranquilamente esa, esa película por lo que yo vi, por los pedacinos que yo vi podían tener la, eh, al yao de, del vengador tóxico o, o de alguna de, estés, de, este, de estos clásicos del gore del género gore eh, claro, pasa una cosa género gore eh, tiene una particularidad que lleva de humor A través de esas torturas y sangres y demás, porriste porque tan presentáis de una manera situaciones, bueno pues que les faen que les cómiques. Incluso a ver pues exageraciones de de de esos dolores y tal que te dan la risa. Eh, a uno corta ni el brazo y empiezas a salir sangre de allí como si fuera un surtidor, eh, de un surtidor una, de riego, una ca y bueno, pues echas unas risas. Con esta yo creo que risas ninguna, ¿no? con esto de, de la tortura del, del Cristo. Eh, después resulta que, bueno, pues que muchas veces, eh, si volvemos al tema del, del símbolo de la religión, muchas veces ese instrumento de tortura que tienen por emblema pues xúntase presentase face el icono la imagen con torturado en el proceso de tortura cristo crucificado dice y el emblema un hombre una persona torturada en el proceso de tortura me que qué careto pondrían en el registro ese de de confesiones religiosas o como se llame si, si fuéramos a escribir la religión de los multiversos y bueno pues el nuestro emblema ya no fuese nada más un cadalso fuese un cadalso con un paisano forcado Sí guapamente podía podía ser eso ¿no? Por qué no? ¿Eh? Si estos eh, presenten al, al torturado, ¿eh? el instrumento de torturas si, y si el símbolo del cristianismo, ¿por qué el nuestro non diva, non diva no iba, no iba a ser ese otro? No tendría sentido, ningún. ¿eh? Pueden decirnos eso. Oye, pero por lo menos eh, nosotros lo que hacemos es eh, presentar una imagen del, del nuestro dios. del dios en, en una actitud bueno en un momento eh, que no llegue a lo mejor el que el más adecuado para simbolizar una religión que se dice del amor ¿m? básicamente la religión de, del amor entonces una una religión ¿m? del amor pero que tiene que tiene por emblema a un hombre torturado ¿m? en el un hombre siendo torturado un instrumento de tortura, no en plena tortura, ese y el, ese y el emblema de ellos, eh, y que lo celebren todos los años, que lo celebren todos los años, eh, eso pues en estos días, hoy están celebrando lo peruvio, ¿eh? hoy peruvio están celebrando la, la, el dolor y la muerte de, de una persona, y de la su so familia también, porque también celebren pues, pues eso, lo mal, lo mal que lo pasó, la... ...la virgen María... ...la madre del... ...la madre del torturado... ...pasó mal, ¿eh? lo mal... ...también lo pasó muy mal... ...y entonces eso... ...celebrenlo... ...celebrenlo también... ...yo... ...yo no lo entiendo... ...no lo entiendo... ...y ya pues digo... ...no, no sé... No, ...no entiendo el porqué... ...no entiendo ni tan siquiera... ...el, el porqué... ...el porqué celebrar eso... ¿eh? ...hombre, hay religiones... ...religiones que directamente... ya veneren el sufrimiento y la muerte, pero lo dicen abiertamente. Yo que sé, pues, no sé es que yo sea experto, yo os digo, yo soy aprendiz, de, como digo siempre, como digo muchos almanes, aprendiz de, de mucho y maestro de, de nada. Entonces, bueno, pues con las religiones pasa igual. Yo soy una mega llena de un montón de religiones, no sé es que sepa mucho de nada. Seguramente de alguna vez, ves, no tienes ni puta idea de, de cristianismo. Por eso dices esas barbaridades que dices. Bueno, pues sí, lo mejor sí. ¿eh? <risa> yo a ver, aquí nomás digo cosas. Eh, no quiere decir que, que, que, yo, que, que nadie tenga que creer. Ni siquiera yo creo al 100% en las cosas que digo. ¿Mm? Como ya os dije la semana pasada, soy extremadamente cientifista. y un científico jamás creería al 100% en esas cosas que dice un verdadero científico nunca cree en la verdad, la verdad absoluta. Y por supuesto que yo tampoco, ni en este caso ni seguramente en ninguno, en ninguno más, ¿eh? Pero bueno, eh, pues eso, yo como aprendiz de, de muchas religiones al kurdo, me de cosas que leí de, por ejemplo, la religión que practicaban los pueblos aztecas, ¿eh? los pueblos aztecas prehispánicos eh, y era una religión que bueno pues que veneraba el dolor y la muerte eh, una muchas de las celebraciones de las fiestas religiosas pues incluyen ejecuciones eh, eh, tortures ¿sí? y era una religión más que no llegue que, que, que gustar de la muerte que gustar de, de matar eh, y era matar o, o eso matar, matar sacrificar pero a través de, de un proceso bueno pues doloroso que implicase que implicase dolor. decíanlo abiertamente, bueno, pues vale bien una religión del dolor, bueno, vale bien no, una barbaridad, pero bueno, oye, pues por lo menos diciéndolo, diciéndolo abiertamente. Esto no, no lo dicen, simplemente lo, lo ejercen. Eh, y y no, solo, no solo nos refería en lo que se refiere a... A, a la tortura, a la celebración de la tortura y la muerte, si luego salen de con eso de no, pero oye, que fue un acto de, de amor porque lo que hacía y es hacer eso por, por toda la gente. Bueno, no sé, yo no lo pillo, nunca lo pillé, nunca lo pillé. Eh, cuando digo que nunca lo pillé y es verdad, no, o sea, no que no lo comparte y es sencillamente que no lo entiendo no, no entiendo el razonamiento eh, porque el hecho de que una persona fuera torturada y asesinada eh, supone una salvación para pa el resto de las personas no lo pillo un día tengo que traer a, aquí a alguien que sepa de teología Y bueno, pues hablaremos de, de este asunto porque bueno, supongo que, la, que el razonamiento tiene que estar ahí por por alguna cosa, ¿no? No sé, digo yo. Y entonces aprovecharé también para que me explique por qué una, una religión supuestamente tan tan basada en el, en el amor, por qué porque una religión, por cierto, politeísta, a lo que diga, a mí, mira, muchos me tendrían que explicar para convencerme de que no lle una una religión politeísta con unos dioses con un dios supremo alrededor del cual hay de algún dios secundario por lo menos una diosa esa que que llaman la virgen maría esa ello cuido que que diosa clarísimamente y y un montón de diosas menores un ciento de diosas menores los los santos estos, ¿eh? que hay santos para padre y tomar, hay hay dioses menores, pero bueno uh eh, ya. Por cierto, Dios dioses secundarios, ¿eh? dioses secundarios hay eh, también un no ciento, porque uno dice <coughs> no, no, llega la Virgen, hostia, pues anda con una Virgen, ¿eh? cada pueblo casi tiene la, tiene la de ellos. Hay que dirá no, pero son manifestaciones de diferentes manifestaciones de la misma. Bueno, pues oye, pues, para eso los seres sobrenaturales ¿eh? tienen esas, esas capacidades de, no sé, de multilocación o, o como, no sea sé, no sabría yo cómo llamarles. Pero bueno, no deja de ser una, pienso yo, que podría clasificarse dentro de las religiones politeístas. ¿eh? Eh, y y, y gusta, eh, gusta, en el caso de, de los dioses menores, no menos en todos ni mucho menos, pero en muchos de ellos gusta de representarlos, eh, los iconos que representan a esos dioses menores, representarlos también en un, en un proceso de, de tortura o, o en el resultado de, de esa tortura, eh, cosa también extremadamente gore, ¿no? Eh, yo qué sé pues el fecho de que de que una de esas santas eh, se representa habitualmente con los sus propios huellos en una bandeja eh, lleva una bandejina y, y en esa bandejina están los están los huellos santa santa lucía si no me equivoco la diosa menos santa lucía pues pues pues la leyenda que sacaron los, los huellos ¿sí? Eh, que el son martillo por defender la fe cristiana fue que se sacaron los huellos los los cristianos el, vamos, el, el establishment cristiano pues celebra bueno pues el martillo de, de esos de los, de los seguidores gustan ellos mucho cuéntenos eh, eh, por la tele, por los medios y demás La barbaridad que cometen los, los islamistas cuando se someten al, al martirio y tal. Y es diferente porque el martirio de, de los, de los eh, cristianos, de estos dioses menores, no implicaba la muerte de, la muerte de otros, de otras personas. Eh, Morrían ellos y eran torturados y tal. En el caso de estos, pues bueno, muchas veces eh, son mártires eh, suicidándose para <coughs> matar a, a, más, a más gente. Una barbaridad. Todas las religiones son bárbares eh, de una manera o de otra. Dicho esto por una persona profundamente religiosa, ¿eh? profundamente atea, eso también os lo digo mucha gente dice que no tiene sentido, que no se puede ser ateo y religioso yo digo que sí, porque una cosa allí, bueno, pues que no, no haya ninguna razón ningún motivo razonable para creer que pueda existir pues bueno, eso que llame Dios, sea el Dios Mayor, sean los Dioses Menores no hay ningún motivo no y es que ¿eh? no es activamente contra ello y es que no hay motivo ¿eh? a mí dame un motivo un razonamiento y entonces bueno pues eh, igual me lo planteo y empiezo a empiezo a estudiar las posibilidades de que, de que eso exista pero no, no me da no me da ninguno Ahora los que me digan eso de bueno sí no no tienes a lo mejor ningún motivo para creer pero digo, qué motivos tienes para no creer ¿eh? ¿eh? demuestra tú no tengo yo que demostrar que existe dios demuestra tú que no existe bueno normalmente el que tiene que ¿eh? la carga al que tiene que demostrar algo y cuando se presenta bueno pues de algún fenómeno ¿eh? que en principio no, no hay ningún razonamiento para que exista bueno pues entonces tendrá que ser esa persona la que la que defienda con pruebas que efectivamente, bueno, pues eso es un razonamiento y, y adecuado, ¿eh? O ese fenómeno que uno nos presenta existe y formula de esa manera. Eh, no soy yo no un, un creyente en sirenes, el que tiene que tiene ¿eh? que, que, que decir a mí, a ver, demuestra que les sirenes no existen, ¿eh? demuéstralo, ¿eh? ¿eh? No, bueno, tendrás que ser tú el que me demuestre que les sirene existe, ¿no? <risa> Digo yo. <risa> Paz mucho más. mucho más lógico, no sé vosotros a mí, pazme que hielo, que hielo lógico, ¿eh? La carga de la prueba está en el que, en el que defiendes y fenómeno, no ¿eh? la carga de la prueba no está en el que lo niega. Oh, esto es mentira, por esto, por esto y por esto. No coño, demuéstrame tú que es que verdad, ¿no? Vamos, ya os digo, y eso ¿sí? yo lo considero, eh, bueno, perdón, el, el fecho de, de nun Tener ningún motivo para creer eso, no lo considero incompatible con pues bueno con la posibilidad de tener esos sentimientos religiosos. A lo mejor no es el, el, el término más adecuado para referirse a ello. Pero bueno, pues refiero a ese, ¿cómo lo queréis llamar? Espiritualidad o no sé. El, o bueno, pues una sensación... ¿eh? Que, que los seres humanos, o de algunos seres humanos por lo menos, experimentamos cuando estamos sometidos a, a un de esos ritos, un de esos ritos de, de cualquier religión. Normalmente los ritos bueno, pues afecten a la, a la gente que participa pues en un, una especie de hipnotismo colectivo de periodo de, de proceso de, de hipnosis colectiva de, de bueno pues hasta cierto punto evades de la voluntad cuando como cuando tomes drogas bueno de hecho muchas religiones basándose o básense todo bien el en el consumo de, de drogas por parte de, de chamanes sacerdotes incluso de de los acólitos ¿eh? Eh, no me, <ríe> el catolicismo por ejemplo nunosa, no nos drogas, porque bueno, pues aparte del consumo de de lo que ellos consideren la la carne y la sangre, que no deixa de ser otra cosa que panácimo y vino, eh bueno, pues un un ningún tipo de estupefacientes o o sustancias hipnóticas o o demás. Esa sensación de de hipnotismo, esa esa como Bueno, pues como eh, pérdida de la voluntad individual para transponer una voluntad colectiva, no sé si es y tampoco los, los si son estos los términos más adecuados, pero bueno, pues produce eh, pues a través del, de la celebración de ese rito común eh, de los espacios, las iglesias, por ejemplo, modernas, <coughs> no tanto, pero hostia, meteste en una iglesia gótica. Eh, o mismo o en una románica de estos pequeñuques, y hostia, pues de alguna sensación notes. Bueno, o, yo, o noto la yo, los demás igual no la, no la notes, pero bueno, ya os digo que para mí es perfectamente compatible, ¿eh? perfectamente compatible lo uno, lo uno con lo otro. Pero bueno, pues eh, estábamos hablando de los dioses menores de esta religión, de esta religión, esta religión católica. Estábamos hablando de esa de esa santa de esa santa que se presenta icónicamente el icono y presentarse con con una bandeja con los huellos. ¿no? Estaba guapo que de algún dibujante actual no sé, igual a alguna ya se le ocurrió que presentase esos esos iconos católicos pero bueno con los dibujos actuales porque <coughs> y curioso son son muy erráticos ¿eh? son muy erráticos eh, Miráis eso, pues los iconos que representen, yo qué sé, pues por ejemplo, a. ¿Cómo se llama este? Que está todo lleno de fleches. El clava es el San Sebastián y el de las flechas. Joder, que, que tiene una cara en la mayoría de los cuadros y las pinturas y las cosas que tal, que paz, que está tan feliz. Oíste, <coughs> tiene un montón de flechas claves per, per el cuerpo. ¿eh? tiene flechas clavadas por el cuerpo porque tiene una flecha clavada en el, en el pescuezo pero bueno el tato feliz <ríe> o sea pues pues ponerlo ponerlo bien no coño porque que alguien lo dibuje eh guao y ahí con un careto de ay ah, ya, un montón de flechas clavadas pero gusta yo eso gusta yo eso los católicos cuando supuestamente la religión y la y la religión del amor representen a como San Lorenzo, San Lorenzo representa con la parrilla, con la parrilla lleva la parrilla en la mano. La mayoría de los iconos, supuestamente el martirio de su Dios menor, pues fue serasau a fuegulendo una una parrilla, una parrilla. de algún cuadro hay, hay Perey también ¿sí? que representa pues ese proceso de tortura, son, son tienen mucha querencia los católicos por representar a los torturados en el proceso de, de tortura. Estoy acordándome ahora de, de otra, otra diosa menor Que también es más habitualmente representada en el proceso de, de tortura, de un, una tortura especialmente de gore, que, que hay que tener eh, una mente muy retorcida. <tose> Trátase de, de Santa Águeda, ¿eh? Santa Águeda, que, que ya es representada unas veces eh, de la misma manera que la Santa Lucía lleva los huellos una una, una de china. Santa Águeda muchas veces lleva les tetes, porque supuestamente en el Sommarterio arrancaron y les les tetes. Que ello lo que pasa que unas veces aparece sencillamente con les con en una bandeja, pero otras muchas veces aparece pues amarrada, una imagen muy muy y muy sadomaso, amarrada a un a un palo, una vara. Y un par de, de paisanos, una cadalla con unos pinces, eh, eh, pinces grandones, unos pinces grandones, apretando ilestetes supuestamente en el proceso de, de arrancailes eh, Ya veis, no sé, y eso, eso, cuento todo, la, la religión del, del amor. Y es curioso, y, y esto es extremadamente curioso, pero bueno, pues pues ya sí, ya se me llama la atención, pero. Pero ya sí no, bueno, y ahora quiero poner vos un, un cantar que, mira, y yo cantar que, bueno, ya. Llevo lo sintiéndolo, bueno, decir, toda la vida, ¿no? yo mentira, de, de, hay unos cuantos años. Había mucho que no lo sentía, también, es verdad. <coughs> Pero tenía yo la, la en mi colección de música. Eh, un cantar que, que vi el otro día, la semana pasada, en una lista de, de cantares que decían eh, ahora mismo seguramente no se podrían grabar y... Y, y seguramente serían denunciados por ofensa a los sentimientos religiosos Yo entonces, pues, eh, volví a sentirlo Y no pienso que para nada esto sea ofensivo a, a, a la religión Que a mí me enseñaron, porque cuidadín ¿eh? Que yo fui católico, fui católico, practicante Y, y ferviente y, y creyente a... creyendo a ciegas. Pues es eh, que que esto del ateísmo viene a mí de toda la vida. A mí nada más del momento en el que empecé a razonar y dije yo bueno pues no hay ningún motivo para pa creer eh, que estas cosas sean así. Amén de las contradicciones entre eh, lo que lo que predicaba la iglesia y las cosas que y las cosas que fae. Pero bueno, yo sentí si cantar. y bueno pues esta vez puse más más atención a la letra y, y no vería aquí ningún tipo de ningún tipo de ofensa vería sin más una actualización del del relato a ¿eh? del relato de ellos del relato de los católicos a tiempos más más actuales pero bueno no sé yo voy ponémoslo y, y, y, y oye chorhay por shotro tampoco lle que que me me da mucho más eh solo a ver qué os parece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 Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuánto más necesito convencer. Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más. Era su idea el tercer día en el psiquiátrico a sur de Inverno. Bueno, está, está Tyler que que sigue también, también digo de Mesías por la vida, también digo de de Iluminado. Bueno, yo no sé qué penséis vosotros. No sé si hay cristianos católicos ante ante la audiencia de de Andonía. Eh, yo personalmente pienso que este, que este tema, que este cantar, pues tiene bastante poco de, de blasfemo, ¿eh? que decían que sí, que ya era muy blasfemo, yo pienso que tampoco eh, tiene nada que, que vaya exactamente contra aquello que me enseñaron a mí de niño y contra todo aquello que no que yo creía. Eh, yo pienso que no tiene nada, no tiene nada aunque porque hoy ¿eh? hoy en día ¿quién, quién representaría la, la figura de aquellos de aquellos supuestos de supuestas dos personas eh, que tuvieron que desplazarse de ¿eh? del sos, el lugar de donde habitaban ¿eh? para ir a otro sitio que tuvieron que, que dormir una cuadra ¿eh? una corte que eso fue parió parió allí, en, en la, la mujer parió allí al Sofío. Eh, ¿Quién representaría hoy esto? Pues a lo mejor el, el Cristo dangueno, pues, como decía este cantar, sería un drogadicto. Y a lo mejor esa, ¿eh? esa pareja de, de padres, esa sagrada familia, y era a lo mejor una, una pareja de, ¿eh? de refugados, ¿eh? de la guerra de. esta gente que no tiene absolutamente nada y que mueren en los desiertos, mu mueren en el mar, no sé hasta qué punto toda la gente esa que está esta noche celebrando la, la tortura y muerte de ¿eh? de la sofigura, de la sovidad, no sé hasta qué punto toda esa gente no son como bien dice, como bien dice un amigo, todos los años lo dice claramente. No sé hasta qué punto toda esa gente no son unos fariseos. No son una pandilla de fariseos. Yo mira eh, no te de dije que, que todo este tema de las procesiones que me da mal rollo casi por la, por la estética. Esa música eh, triste, angustiosa, eh, de, de esos tambores, esos clarines, tristes y angustiosos. Esa, esas figuras ¿eh? en capuchas con esos capirotes, esos... que, que para mí son el, como el Kucus clan esos esos legionarios que no sé qué pinten ahí unos sé porque sí cuando lo, lo, los soldados romanos también se llamaban lesionarios entonces bueno ya que hay legionarios aquí sal, salen esos que no pinten nada esos viudes de, de, de, de esos representantes del bisbe, de los de, de negro ¿eh? con pineta ¿no? eh, Toda esa gente de verdad que es piensen en todo esto yo cuido que no cuido cuido en todo esto me refiero a, ¿eh? a los refugiados los, los probes tan desmolecidos por ese tema o son o son fariseos o son hipócritas pienso que pienso que va más por por este y otro yao. pienso pienso porque mira toda toda la gente no me dice toda la gente la gran mayoría de la gente que conozco que que gusta esto, que gustan de les de las procesiones, que participen, que promueven son gente que tan políticamente en un en un espectro muy determinado, muy determinado que de la veneración y la defensa de este estado Más allá de, de que sea un, un estado y, eh, y que tenga unas condiciones. No, no, ellos creen en, no sé, creen poco menos que casi diría que en la, la fundación divina de, de esta España. Hasta cierto punto pienso que, que incluso quieren unificarla con, con, criterio, con esos criterios de antes. Por ejemplo, las procesiones son un, son un ejemplo Los proceses, no sé hasta qué punto son de aquí. De aquí me refiero de, pues, bueno, en este caso de, de Asturias. Me supongo que sí. A ver, que habría a lo mejor sí que había procesiones de, de, de, de mucho tiempo y les que dicen no, pues esto ya se celebraba no sé cuándo y ahora gola, lo único que hacemos es recuperarlo. Pero, pero los formes, no sé yo. Acuerdo me mira ahí un año. Y acuérdome que tuve en. pasé la Semana Santa en. Chuarca. Ya sabéis que a mí Chuarca gusta me, gusta, me la de Dios y cuando puedo tiro para allá. Ahora debería estar allí, si no fuera que en Asturias falle un frío que te cagues. Y bueno, como lo daban tan mal, al final no fue para tanto. Pero bueno, no fui a ningún sitio. ¿eh? Aquí estoy. Si no, igual estaba en Chuarca. Y estuviera si en Chuarca, lo mejor. Ahora mismo estaba viendo la procesión. Porque yo me de la procesión de Chuarca de otra manera. No era como este. No era este ambiente macabro y macabro y que mete que mete miedo. Yo estoy mal a gusto. Estoy mal a gusto. Podrán decirme eso de, si tú estás mal a gusto porque tú ya es un anti-español de mierda. No sé, soy un anti-español, un anti-asturiano, un anti-toto. ...pero, pero no deja de... ...no desea de... hacerme de sentir mal a gusto... ...y por muy... anti anti, anti todo que sea... ...el fecho de... ...de esas... ...de esas figuras... ...esos... ...iconos... esas formes que... ...que no son de aquí... ...que tan... ...traíes de otros sitios... ...que a lo mejor en esos otros sitios... ...pues... ...pues... ...tiene sentido, no sé... ...no sé hasta qué punto... ...pues en Andalucía... ...o en algún sitio de estos... Eh, tiene sentido el hecho de celebrar la, la muerte de, de esta manera, de celebrar la muerte y la tortura de esta manera. Aquí yo pienso que no, ¿eh? aquí yo pienso que no que no tienen sentido esos esos capirotes el cuckus que, que yo no sé, aquí no sé hasta qué a ver no sé si yo soy experto en esto, no soy experto en nada, ya lo sabéis, soy soy nada más aprendiz de mucho, yo Que yo sepa, en Asturias la peineta no. ¿eh? En Asturias habitualmente las mujeres no, no saben peineta. Ahí salen mujeres con peineta. Y bueno, fariseísmo. Fariseísmo, yo, yo cuido que ye, Fariseísmo puro. Cuido que el me amego, El me joder, que conoces los dos, al, al pistolero maniego. Eh, esa, esa palabra. ¿Eh? Fariseos, fariseísmo, esa palabra tan, tan cristiana, porque bueno, pues eh, los fariseos tienen aquellos falsos hipócritas que en tiempos de, de Jesucristo eh, bueno pues, pues eh, aparentaban ser muy religiosos, pero pero después eh, todo lo contrario, hacían, ¿eh? decían una cosa y hacían otra, ¿eh? hipocresía. fariseísmo, hasta qué punto todas pues, estas manifestaciones ¿m? son también eso, son también fariseísmo, ya os digo yo pienso que sí, que será porque yo soy un, ¿eh? no sé qué soy exactamente igual y por ser demasiado antisistema, ¿m? igual y por eso que, que digo yo que estoy, que estoy una puta mierda ¿eh? una, una puta mierda Vaya, por Dios, va ahora a... Jorar, ¿eh? Gente que no. Gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren verte triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te tienen bien la bola, te quieren mandar. Solo quieren mandarlos a cagar Gente que te escucha, gente que no Gente que te banca, gente que no Gente que te invita a su casa a dormir Y después te deja en la calle morir Y vos ¿Quién sos? Sigue, sigue, seguimos, seguimos en eh, un descansamos, seguimos aquí en Radio Cuca, Radio cucaracha. la radio libre de un 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuca.org. Esta noche estás sintiendo anedonia, está sintiendo anedonia y te sintiendo en los puto directo siempre que os sea 29 de marzo y se llevan los 22 y 19 minutos de la noche en el meridiano, en la franja horaria del meridiano de, de Greenwich o Greenwich o como coño se diga. Esta noche en esta noche triste, en una noche triste no solo porque, ¿eh? no solo porque tean te los los católicos, los cristianos te han celebrando la tortura y muerte del del Dios principal, sino porque bueno, pues para mí personalmente llega una noche triste porque no se me metió nadie en el chat. bueno la verdad que hay que reconocer que los los dos chateros que en los últimos tiempos siguen manteniendo viva eh, eh, siguen manteniendo viva esta tradición de, de que anedonia se faiga se faiga con el chat con los comentarios de los chateros bueno pues eh, una de ellas se Marie que que ya, ya comentó que bueno pues que tiene lo muy difícil ahora mismo pa para pa sentir en directo anedonia y el otro yeah macetu ¿qué que coño ¿Qué será de macetu ¿Eh? qué última, bueno qué coño hay gente que marcha de vacaciones no son como yo de todas maneras pues a, a lo bueno pues a lo triste que es la que y la noche y esta de la celebración de la tortura y muerte eh, bueno pues de la celebración de la tortura y muerte y de la ausencia de, de chateros Pues eh, yo pese a todo el día no estuvo no todo tan mal. Eh, hoy tuve la estuvo la oportunidad de, de ir a un sitio eh, al que bueno del que no me canso de que no me de hablar ya y de programas enteros y bueno pues no me queda más remedio que volver a que volver a mencionar el, al el naranco el maravilloso naranco ese, ese espacio tan tan bueno esa montaña mágica la montaña mágica la montaña la montaña infinita esa esa montaña que que cuido viu cuido viu dende de on de viu como decía no sé quién famoso decía que antes de desistir viu que el naranco ya ya era obvió yo na yo verdad pasado y tuve unos tuve en unos cuantos sitios fascinantes realmente fascinantes eh tuvieron unos cuantos sitios realmente fascinantes y, y recuperados mira tengo que hacer un, un pequeño homenaje no sé si valdrá para esto de esto de, de contar cosas en la en la radio en la cuca no sé cuánta gente llegará y cuánta de esa gente eh, bueno pues si falta al menos caso las cosas que yo digo y que si de algún caso tendrá tendrá consecuencias pero mira este sí, hombre eh, el muy Misterioso, el yoku el el constructor ahí no me pa ahí no me pa él estoy pensando que que solo con esos manes y sin que naide, que yo sepa lo lo ayude no sé bueno no lo sé si te algún tipo de ayuda no fai coses, cosas coses, cosas hay que este que monte más infinito todavía porque cada vez que vas al cuentres cosas nuevas que que él hizo como como limpió los alrededores se señalizó restos arqueológicos arqueología militar arqueología industrial arqueología minera cómo construir refugios cómo unos refugios para para caminantes siempre pues hay unos paraguas por si llueve siempre hay un techo para guardarse si fa fue frío Una, una verdadera gozada yo mira a, a toda la gente que, que podáis recomiendo vos ir por allí ir a verles esas cosas porque de verdad que, que vale la pena hoy tanto dando allí como como tantas otras veces me hice la la misma reflexión el mismo pensamiento de, de decir cómo es posible ¿eh? que un sitio tan maravilloso tan extremadamente abandonado ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Dime aquí Vuestro 888 eh, Aquí te estoy escuchando pero no puedo estar en el chat excepto por estas líneas ¡Saludos, guapo! ¡Qué guapo no soy! <risa> pero encantado de, encantado de saber que tengo a alguien sintiéndome ya. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué verdadera pasada! Oye, me la alegrásteme la noche ¿eh? que ahora estaba ...en no no es una cosa guapa que que hice hoy pero bueno pues ya estaba ...escorándome hacia la parte negativa pero yo que no queda otro que que falar de la de la parte negativa los que conocéis el, el naranjo... naranco bueno la mayoría de la gente conoce el naranco de Belu ¿eh? Belu que está que está ahí ¿eh? sin más pero pero ni siquiera lo conoce más que más que de vista digamos Eh, los que lo conocáis de, de calellar por él, de, de, de descubrir los rincones, de andar los senderos, de atravesar los bosques, sabéis de sobra que es un sitio maravilloso. Y que ya que ser en otras ciudades tener algo hombre, a ver, otras ciudades tienen, tienen otras, otras cosas, ¿no? Cada una tiene lo suyo, pero este podría ser un sitio tan, tan maravilloso ¿eh? si lo, si lo dejaren. Eh, hoy, hoy iba con la con la mi mamá que tenía muchas grandes de y una gran admiradora de, de, del mois y misterioso eh, de les esos de esos sobres les y lesos construcciones y, y, y hubo un momento que estábamos hablando y diciendo bueno paz mentira que aquí que, que, si, si les autoridades eh, que tienen en hacer algo y entonces también en se queda pues bueno esta vena Anarquista que tengo, no, no, bastaba con que no hicieran absolutamente nada, ¿eh? porque lo que están haciendo y es destrozarlo poco, poco a poco, dejar que, que esos canteres lo vayan, lo vayan comiendo, ¿eh? no se venden de la ciudad, entonces paz que no, pero bueno, verlo por detrás y ves el destrozo que, que están haciendo y, y increíble, ¿eh? pero recorreslo y encuentres sitios tan, tan maravillosos, ¿eh? Y gracias a este paisano, sobre todo, pues pues que te fáis ver esos sitios más maravillosos todavía que, que, que el menos espacio que el mero espacio natural. Y dices tú, oh, joder, esto lleva una verdadera pasada y tenemoslo aquí al yao, tenemoslo aquí al yao. Yo, por fortuna, bueno, pues, oye, eh, pues el, el mi granín de arena, que no sé hasta qué punto valdrá para pa algo, pero por lo menos... A mucha gente que, que no lo conocía o que pensaba que en el Naco no era otra cosa que que la carretera que subo al pico paisano y que no había más pues llevelos por senderos por rutas y, y por bosques y bueno, pues por lo menos conseguí que unas cuantas perso personas lo conozcan un poco más y, y lo quieran y joder, pues oye, yo encantado y salimos también un tema salimos también un tema porque bueno <coughs> encontramos... encontramos eh, un paisano que, que bueno que de mano parecía por el primer comentario ya está uno a ya está uno a la defensiva y parecía que, que no estaba muy contento con el hecho de que fuera un particular el que el que tuviera haciendo todas aquellas, todas estas cosas tan maravillosas. Pero bueno, no, enseguida, enseguida, ¿eh? hecho claro, sí, sí, claro que lo, claro que conozco al paisano y claro que, ¿eh? Que todas estas cosas son una pasada, pero igual debiera hacerles eh, eso les autoridades el ayuntamiento. Yo totalmente to, en desacuerdo, ¿eh? En desacuerdo con, con, esa, con esa afirmación. Yo quisiera que les autoridades, ¿eh? Que, que, que, que, ...que lo dejaran tranquilo... ...que no el ese monte para nada... ...ese monte que sea no eso... ...que no sea de ellos... vale ...que por favor que no lo mierden... ...que con que sencillamente... ...lo dejaran en paz... ¿eh? ...con que no lo agredieren... ...sería sería fondo... ...y no puedo dejar de hacer también... ...un comentario... ...sobre esa gente que supuestamente... y es defensora y amante de del naranco eh, pero pero dices cosas <coughs> tan aterradores y, y en el mío caso más que aterradores bueno pues que demuestran que, que no tienen ni puta idea de nada que dicen eso de, oh, ven los sobres este hombre dicen ah oh, qué vergüenza ¿eh? llenar el, el naranco de basura yo miro para ellos y digo, digo ellos no pienso digo asquerosos pero pero vamos a ver Pienso que esa gente, que no debe ser la que va todos los días al Naranco o, o, o todos los manes o cuando puede, o va a calellar por allí, dame la sensación de que igual son de esos que defienden el naranjo por, ¿eh? esta palabra que ahora está tan de moda, por postureo, ¿eh? venga, ¿eh? yo soy defensor del naranjo, pero, pero ¿qué es lo que quieren exactamente?, Supongo que eso sí que quieren un, un naranco en el que las autoridades faigan, ¿eh? faigan esos sobres, esos intervenciones, les ¿eh? igual son de, de los que quieren eso, que no quieren que el naranco sea de las personas que llamamos para el naranco. No lo sé, pero bueno, eh. Dame la, dame la sensación muchas veces de que, de que a lo mejor sí que. ...sí que son de esos... Eh, ...en cualquier caso... ...para esos y, y para todos los demás... Eh, ...yo recomiendo... ¿m? ...dirán aranco, coño... ...caliller naranjo no sabemos el tesoro... ...que, que tenemos aquí... E, que, el yao, ¿eh? e, ...que el yao... aquí el yao aquí en la nuestra vera... ...bueno, no sabemos de algunos si lo sabemos... ...y de algunos bien que, bien que adoramos... ...este, este tesoro... ¿m? ...que nos permite... ...yo que sé, pues... reconciliarnos un un con la con la vida. ¿Mm? sí, pienso que esa es allí una, una palabra y una forma de decirlo que refleja un poco bien lo que ya se sitio. Radio Cucar, Radio Cucaracha, Radio Libre, UBI, Asturias, 107.3 de la frecuencia modulada. Radio Cucar, Radio Libre, de Asturias. Una cosa muy importante quiero decir, os llevo diciendo de hay un mes por lo menos, Que esta radio está cumpliendo, ya cumplió, pero está celebrando ahora los 35 añinos, ¿eh? el 35 aniversario de esta de esta emisora. Que pese a todo, pese a todo, pese a que intentaron darnos caña de, de acabar con nosotros desde de muchas partes. Que si las autoridades que si las telecomunicaciones que, que si la escasez de perros de algunas veces que sí si, que si los autores eh, las las auto no sé si son autodenominadas no más bien otro proclama entidades de gestión de los derechos de autor de las que luego los autores resulta que no saben eh, no saben de ellos no saben de esas perras que supuestamente ellos recauden para pa ellos bueno pues especiales presiones y los intentos de toda esa gente pues esto lleva 35 cinco añinos furlando eh, y tirando y tirando palantre Eh, no sé si será más porque lo que tiene este proyecto ya que ya es extremadamente precario pero bueno yo, yo cuando lo conocí ya era, ya era precario y, y de eso pues ya van ventañinos por lo menos más, más eh, bastantes más de ventañinos, bueno bastantes más unos cuantos más, más bueno, sí, y bastantes más, qué coño <ríe> muchos más eh, y ya era precario y, y llego hasta aquí ¿eh? ¿Y quién iba encima a mí que iba a pasarme 10 años haciendo un programa en esta, esta emisora? ¿Eh? ¿Quién iba a decir a mí que esta emisora iba a llegar a los, a los 35 añinos? Por eso, precisamente, ¿eh? tenemos mucho mucho que celebrar. Y por eso, precisamente, a mí me prestaría la de Dios que, que todas las personas que podáis, ¿eh? no voy a decir a María que, que acuda al. al acto de celebración del 35 cumpleaños de la cuca, porque quede muy a desamano. De Tampoco había yo tan tan así, ¿eh? tan malo. Pero bueno, todos los que podéis acercaros el, el día 14 de 14 de del mes. Eh, no hay diversidad del, del, del mes en curso. No yo me mentira que todavía no empezó abril el día 14 de abril. el día el día la República ¿eh? para que vamos a estar celebrando la República no menos pero espero que no que que que, no, ¿eh? que nadie que nadie se, se confunda lo que vamos a estar celebrando es el 35 aniversario de Radio Cucaracha y además vamos a, a estar celebrando ¿eh? que va un año de la muerte de, de nuestro compañero Chomi, ¿eh? que, que no lo sabíamos tuvo que tener Un, un, un otro compañero Decirnos este No sabéis que ese día falle un año Que eh? que murió, murió Chomen Chomen, uno de los fundadores De, de Radio Cuca eh? El único fundador de Radio Cuca que quedaba, que quedaba en Radio Cuca Ahora todos los que estamos aquí Somos como que niz advenedizos eh? Somos una pandilla de, de advenedizos Que siguen haciendo Que siguen haciendo radio Empeñándose en, en que esto siga latre ¿Sabe Dios por cuánto tiempo? Ni idea. Y bueno, como mañana eh, no tengo que, que madrugar, ¿eh? pues estoy, de, estoy de vacaciones. Estas cosas que tenemos los salarios de mierda, que tenemos una, una vida esclava, pero de vez en cuando dejennos déjenos escapar un poquillín de... ¿eh? déjenos escapar un poquillín de la... nuestra esclavitud. Eh, la pega de escapar de la esclavitud, ya que, bueno, pues el saborear la, la libertad, bueno, pues llévate a... ¿eh? a recordar una serie de... una serie de cosas ¿eh? que podías hacer cuando eres un asalareo de, de mierda. Y, y llévate a pensar que ahora, bueno, pues... pues hacer otros, pero no necesariamente esos otros convencen. No sé si me explico. Supongo que quien pasara por estas circunstancias de alguna vez, pues igual me entiendo lo que quiero decir. Bueno, en resumen, la única eh, cuestión que yo quería comentar es pues, que como no madrugo mañana, pues no tengo hoy prisa por acabar. Así en que apeteceme poner un, un cantareno o dos. Y mira, ya que eh, el programa de, de esta noche entamó como el de la semana pasada y como por desgracia tantos otros, pues... Cuido que voy a poner un par de cantarinos que tienen que ver con el fecho este de que teamos sometidos a esa pandilla de, de individuos ¿m? que piensen, que se creen ¿eh? con el poder para pa manejar ¿eh? les vides de los demás. Y bueno, aunque de alguna de estas es cantar, este que voy a poner ahora, ya es muy, muy optimista, muy de, ah, vamos a acabar con vosotros y, y como llegáis así, veréis y tal, ya es mentira, <risa> ya es mentira, estamos sometidos, estamos sometidos y como bien decían los escorbutos, y una pena, no la tengo, pero nada más una casualidad va a ser quien a provocar una reacción, una puta casualidad. Bueno, y mientras tanto y mientras llega esa casualidad en un llega, eh, voy a un cantar que además tiene una cierta historia personal. Eh, de alguno igual sabéis eh, que allá por el mes de, de agosto, me parece que fue del año pasado, ¿eh? o del año en curso, no, del año pasado del 2017. Eh, el mes de agosto me parece que fue pues bueno, tuve tuvi el placer ¿eh? de... De, de participar, de visitar por primera vez Pudi, eh, La Hora del Raposo, un programa que bueno, pues que también os recomiendo a todos los que no lo sentáis, un programa musical eh, muy variado y fecho con muy buen rollo y que anima, que anima un mogollón. Eh, también al Raposo, también al Raposo de alguna vez eh, se escapa la, la indignación extrema que <ríe> supongo que todos los que tengamos un poqueñín de. Eh, un poquito. huellos pues en la cara <ríe> y oídos, no nos y de la cabeza, pues de si ese en cuando estamos indignados con esta pandilla de, de no sé cómo calificarlos. Y bueno, como ese día también salió el tema y queríamos poner un cantar que, bueno, pues. que no, allá en el, no estaba ya en el, en el sitio que lo buscamos, en el, en, el, en el YouTube, en el Internet. Supongo que estaba censurado, porque, bueno, pues métese con, con esta pandilla de, de, de, de, no sé cómo llamarlos, de, de asquerosos, de, eh, de malnacíos, de tal. Bueno, no estaba ahí, pero dije yo hoy, esta noche, digo, oye, oye pues mira, voy a llevarlo yo, que yo lo tengo, eh, y voy a ponerlo. a lo mayor pues esto vale para que me me censuren a mí para que vengan a por mí no lo sé tampoco diz nada que que digan tantos otros parece a mí no sé y y hai a ver que vos parece a vosotros ¡Hijos! de indignación verdad no lleva menos pues son vos o a, o a, como se pase no pero de verdad que no lleva menos ¿eh? yo mismo y supongo que no soy ninguna estación supongo que mucha gente eh, lo desea ¿eh? lo desea muchas muchas veces Toda esa casta está riéndose de, de nosotros, riéndose la puta cara. Toda esa casta. Y curioso, los que empezaron a usar mucho el término este de, de la casta, ya se convirtieron en casta también, ya también, ¿eh? ya también se ríen de nosotros. Igual también no, igual ellos siguen creyéndose diferentes. ¿eh? Ellos creen diferentes, todos los demás son iguales, pero ellos son diferentes. ¿eh? Créanlo ellos. Ponemos otra. ¿Queréis que pongamos otra? De la misma temática. De la misma temática. Vale. Venga, pero el, el mismo estilo musical, ¿no? Que entonces iba a ser muy, muy aburrido. Mira, ahora vamos a poner una. Eh, vamos a poner una que conocí gracias al. Ya que mencionaba el. Ya que mencionaba el Raposo, hay un momento. Vamos a poner una que conocí a través del programa del. Del Raposo, ¿eh? a través de la, de la Hora del Raposo, si sí, programa de. Eh, podía decir vos a qué día, ya qué hora se emite en Radio Cuca, pero bueno, pues eh, no estoy muy seguro, ¿eh? porque llevo los martes, pero unas veces y una hora, otras veces ya, ya otra, eh, tenéis que toparlo. O si no, de la misma manera que si sí, podéis descargarlo a través de archivo.org. ¿Eh? y sentirlo cuando vos da la gana eh, también, lo que pasa que en vez de en Archive.org en, en iVox.org pero bueno, un día puso este este cantar, eh, este cantar que me ayudó a más a, a hacer una, una reflexión, un comentario que, eh, que, que me pusieron porque bueno, pues difícil y ver en, en una de esas mal llamades o bien llamades bueno, no sé, en redes sociales Eh, ...puse un cantar... ...un cantar muy guapo... ...pero con, cantaba en inglés... ...y que metióme por mirar a ver... Qué, qué, qué era lo que decía al llegar la letra... ...y vi que era, bueno, pues... pues ...asqueroso, asqueroso... ...una oda a la sumisión... ...a la indignidad... ...bueno, tremendo... Eh, ...y no sé quién me ha dicho eso... ...de que, bueno, pues a veces... Eh, ...hay cantares guapos con... ...con letras apestosas... ...y viceversa... ...este y un caso... ¿Eh? Y en caso de un cantar que musicalmente, pues bueno, pues a mí no me, eh, no me, mueve, <risa> no me mueve, no me mueve, no me des nada, pero que la letra, ye, pues, pues muy interesante. La letra sí me gusta mucho, a mí me gustaba mucho, gustará vos a vosotros, no sé, sentirlo a ver y, y ya me diréis. <risa> Pues eh, temo que esto va, va a ir eh, terminando ya, ¿eh? A ver qué... Oye, joder. Eh, Despídome esperando eh, vemos a todos los sentidos o que me sentáis vosotros a mí más bien la, la semana que viene, ¿vale? Eh, un saludo muy grande para María, que fue la que tuvo aquí esta noche. Y un saludo enorme también para Macetu, que seguro que está haciendo de alguna cosa de provecho. Saludos también para la Navasicu, para el de la Puela, para pa, pa la Analógico Miserable, para pa Ángel el Técnico, para Jan, el misintiente Mocín, para... Pa, pa, no sé, estará por ahí Lucía no creo que Lucía siga sintiendo esto eh, a lo mejor está ta también el pistolón maniego o algunas lo siente, o te lo lincio o, o qué sé yo, hay tanta hay tanta gente por ahí que, eh, que siente de alguna vez este programa y a todos ellos lo único que puedo decir ellos, ¿eh? aparte de que eh, gracias por sentir esto Que no nos juegan, vale. Que quiero seguir eh, contando con vosotros, todos los sermanes, vale. Otros 10 añinos por lo menos. Venga, que no nos pillen y hasta la ser humana que viene. Hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar su sable que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria. <música> Intentar averiguar la <música> verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás.